Si l o habéis decidido, gracias por rugir conmigo una tarde más. Hace un poco más de ruido, a ver si, si Muy bien, así se oye bien. Vale. ¿Quieres más? Por favor. Ya está aquí, g u i l l m n Caballé. con todo prepararlo q u é cuál es la pregunta que se le ha dado usado preparado d o preparado es para todo e s c u é n t a d o un poco rudo q u é miedos tenías tú cuando era pequeño tú vale es que te veía y m e d a No, la bruja vería si mucho miedo si í iba corriendo bajo la cama Sí. ¿Muerte y d e s t r u contestándole c c i ó n Sí, sí. Y venga. Aquí, <risa> en lo s o t r a r i o ese soy yo también. ¿Qué tal? Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes por decir algo, porque está la Dana encima de nosotros, que está cayendo la más mundial del mundo. En cualquier lugar de España pones el, el radar meteorológico y salen unos puntitos rojos que ni cuando tenías 13 años. <risa> es cierto, ves ahí y dices, madre mía la que está cayendo. Y tenemos alarma, o sea, alerta naranja en Madrid, por si acaso. En el resto, pues ya sabéis, si os llueve, llueve y si no tenéis el claro encima. ¿Qué He preguntado hoy, ah, ¿qué teníais miedo cuando eres pequeñajos? Buenas tardes. 40 clases. Que leyó en una entrevista a Barry White, también entre y vamos, he leído varias deseas, pero Jorge me contó esta anécdota que es que por lo visto su madre se asustó por la mañana porque a Barry White le cambió la voz de un día <risa> para otro de repente en plena adolescencia. Hola, ¿qué tal? l q u é es este señor que ha trao en casa? ¿A qué tenías miedo cuando eras pequeño? Esa es la pregunta de la noche. En el Instagram de los 40 Classic ya hay gente que está respondiendo, por ejemplo, Marilu dice al vecino, normal. O Rebeca dice a los truenos, pánico les tenía. Los Luego los miedos son cosas muy personales, ¿no? Por ejemplo, Piriria dice a la comparsa de gigantes y cabezudos. Normal, es que siempre les pinta muy raro. O s t e r b u t i s dice a la oscuridad, así de repente se aparecía alguien, susto. Y por cierto, secreto dice, lo sigo teniendo. だいぶね、だい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 Este de Tasmin a k Sleeping s a t e l l i t Se refería a la luna, por si no has pillado la referencia. Bueno, después de esta metáfora tan bonita y florida, nos vamos a vuestros mensajes que hablan hoy de miedos infantiles. Vale, de acuerdo. Igual ha pasado mucho tiempo, ya los tenéis olvidados, superados. Muchas sesiones de terapia algunos han tenido que currar. Pero hay otros que dicen: Mira, vamos a, re a reírnos, que somos la mayoría de cualquiera de las cosas que nos asustaban de pequeñajos.、Eh, Rebeca dice: Tenía pánico a los truenos. Y le he puesto yo, no salgas hoy. Dice, estoy en el trabajo. Me estoy planteando dormir aquí. Vale, vale. Luego está María Loom, dice, a sacar sangre. Me sacaban sangre. Sí,、si、es que. Ahí sigo teniéndolo. Las que lío cuando me hacen una analítica. En a calle de París, no es tan solo por. strength not in if c o l o r パリッメルカウェイ l ドウェイクドウェイクウェイクドウェイクドウェイクドウェイクドウェイクドウェイクドウェイクドウェイクドウェイクドウェイクドウェイ カ o ーでパリ e そこに行くと、o りがとうございま o た。 ベスト。No Bueno, cantaba. A ver, pinchaba de Ibiqueta. A ver, hoy está la cosa de miedos. De miedos cuando eras pequeñico, por ejemplo. Vale, las respuestas en el Instagram de los 40 c l a s s i c o s o f i c i a l Lorenzo dice al monstruo de debajo de la cama. Pero es que también tengo otro mensaje de AJ. JG. Dice, yo de niño le te tenía pánico a dormir con el armario entreabierto y dejar el brazo o la pierna colgando de la cama. Ahora ya no me da miedo, pero por si acaso cierro el armario y subo la pierna. Si es que hay cosas que no cambian.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 El p a t o de fiesta hemos montado en Carrefour. ¿Regalamos 100.000 euros? Sí, sí, 100.000. 50 años de democracia, de cambios y de grandes titulares. Javier Cercas reconstruye la trayectoria del país desde la emoción de quien pasa sus páginas cada día. Porque la historia de este diario es también tu historia. El periódico de la democracia, el nuevo libro de Javier Cercas, ya disponible en tu kiosco y en la web de El País. Juanito, Mar... mi a d j u n t o a l d á n vienes o l o aquí a este programa a echarte en cara lo que haces mal, Juanito. Efectivamente, ¿Siempre? traeré algún corte malo. Y eso es、seguro. lo que le hace feliz a él. Sí, verdad. Morning Box, todos los días desde las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Javier Penedo te despierta ¿Eh? en los 40 Classic. Los 40 Classic, Sevilla, Sevilla, 94.8. sick. Sí, ¿eh? es verdad. Bueno, en fin, dejamos a r o s l y Voy a con vuestros medios. Hoy el tema va de recordar lo que os asustaba cuando eres pequeño s y ahora decís: ¡Ja, ¡Ah, ja,、ah, ja,、ah, ja!、Ah, ah. ¡El monstruo de las galletas! ¡Ja, ¡Ah, ja!、Ah, ah. ¡El hombre del saco! ¡Ja, ¡Ah, ja,、ah, ja!、Ah. ¡Oye, el... lo v a o ver! Cuidado, que si te lo vuelven a mencionar, igual tienes miedo. Gloria dice: A los cabezudos, de esos de cabeza de cartón que salen las fiestas. Pero ha añadido una cosa que me inquieta: que salían. A pegarte con una vejiga hinchada. Pero tú qué cabezudos tienes en tu pueblo, tía. Venta Classic. d e e p in your eyes, touch on you more and more Y h u e r a una crítica musical a ciertos compañeros de música. Buenas, son las 9 y 4 minutos, quedan 10 segundos para que lleguen ya a las 9 y 5. Si estás en la comunidad canaria, pues es las 8 y 5 minutos ahora exactamente. Y estos son los 40 clásicos. Yo soy g u i l l e r m Caballé, la pregunta de la noche es ¿qué miedos tenías cuando eras pequeñajo? Hay miedos irracionales y muy simpáticos cuando eras pequeño por ejemplo tengo por aquí uno de la u r a rincón que dice los a los muñecos de mi habitación pensé que se me iban a mover de noche mi madre las tenía que esconder y a la estrea l l terrestre que aparece al final de la peli de encuentros en la tercera fase que me la ha mandado la foto y dices jolín si parece un niño el v i a j r o por favor normal que tuvieras miedo de p e q u e ñ a j a Respuestas, si todavía tenéis tiempo, podéis mandarlas a la story que cuelgo cada noche en el Instagram de los40classic.oficial y también en mi Twitter. Cuando Era pequeño, dan cosas, que, dan cosas que dan cierta ternura, ¿no? Por ejemplo, Manu dice que tenía miedo a hacer un hoyo en la orilla de la playa, que por ahí saliera agua del mar y mi pueblo se hundiera. <risa> ¡Qué pobrecito! ¡Ay, qué cariño tenía! Y luego los miedos que te dan tus padres, ¿eh? Dice Carlos, a el lute. Mi madre me llamaba por el balcón y si no venía me decía que viene el lute. ¡Qué pavor le tenía! es que injusto lo del Luti, el pobrecito mío. Además, acabó estudiando Derecho en el Truyo y salió abogado. Da klar. めずらで。 Work tonight. De Queen. Hoy el tema es los miedos que tenías cuando eras pequeñajo. Geo Kiko, desde Twitter, me dice: Mi madre siempre decía que dejar pasar tres horas después de comer para meterme en el agua, si no, se me saldrían las tripas por la boca. ¿Cuánto tiempo sin remojo desperdiciado? A ver, tu madre era una salvaje, pero ahora tengo ganas de conocerla. Que salen en el vídeo de la pregunta. Albert d a m dice: Yo soy igual que Jesús Gallego. Era la practicanta, la oía llegar a casa y yo era el correcaminos. ¡Más más! Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. En 1966 nació algo más que una lista de éxitos. Nació un vínculo emocional con millones de oyentes unidos por la misma pasión.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 Sevilla, Sevilla, 94.8 Si os pregunta alguien que... ¿Qué radio escucháis? ¿Qué radio escucháis? d e c i r los 40 Classic. No me seáis... Eso. p a u s a En los 40 Classic. de marún five vuelvo con los miedos pablo dice Pablo dice un monstruo que me inventé que se me apareció una noche y me cambiaba de color le puse un nombre se llamaba pesirustio pesirustio dios mío el buen nombre para monstruos ¿eh? los 40 c l a s s i c la fórmula original con guillem caballé los 40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 Noches a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Son las diez y cinco minutos, las nueve y cinco. Si nos escucháis desde la comunidad canaria, soy g u i l l e r m Caballé. Estoy en el estudio Joaquín Luqui, que se encuentra en mitad de la Gran Vía de Madrid sufriendo esta alerta naranja de lluvias. Este episodio de Dana, que por cierto en este puente de mayo parece ser que se va a repetir. Andad con cuidado. Los 40 Mientras se hunde el Titanic, tengo que deciros que la pregunta de la noche es: ¿a qué teníais miedo cuando erais pequeñajos? Por ejemplo, Jolie dice: A King Kong. Dice: Era muy pequeñita y me impactó ver la película, hasta pesadilla estuve. Y luego Sue dice: A las arañas, tengo pánico. Y no se me ha ido, la verdad. Vaya. e v e r night in my dreams, I see you. I feel. That is how I know you go on far across the distance and spaces between.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 los mensajes que me llegan a, la, a través del instagram de los 40 clásicas mariluz de granada dice tenía miedo a los penitentes en semana santa huía de ellos normal si es que dices tú s o l o les falta ser de cucus no b u en o en fin e l i s dice al pasillo de casa de mis padres era larguísimo no se acababa nunca y claro ves el resplandor y te cae las tejillas Mazos que llegaron al número uno para grandes eventos como este que hicieron en su momento los Coldplay. ¡Viva la vida! Ojo que voy a parar un poquito de miedos. Ojo al titular que ha salido hoy en el país. Dice: Los actores de Friends siguen ganando 20 millones de dólares al año por la serie, según ha revelado la actriz Lisa Kudrow. ¡Hola, chaval! Los 40 Classic. Si 20 kilos al año es lo que cobran los de Friends, ¿qué cobrará Alf? Que, ¿a, a, ¿Acaso q u e era un muñeco? ¿O don Pimpón? <risa> Va de miedos, miedicos, vale. Los que tenías cuando era pequeño, que ya casi todos tenemos superados. Pero este que me ha respondido Fer Zambrano ha coincidido con una conversación que he tenido off the record con, con Jorge Sánchez. Dice: Yo, Fer, tenía miedo al, mi, al vídeo de thriller de Michael Jackson. Jorge me ha dicho exactamente lo mismo antes de irse a su casa. Si es que es normal que tuvierais miedo al thriller de Michael Jackson, era un Walking Dead antes de Walking Dead. Era una de zombies. Lentos, pero de zombies. n o p o d í a ser ese hombre. Don't. You don't seem to know,、you、seem to care what your heart is for. w e l I don't know him anymore. There's nothing where This one. Con la flaca b e piro se queda Mónica por arte de sus números uno a y cuéntame qué es lo que te daba miedo de pequeñita Mónica!、Ah, pues mira, cuando era peque hubo una época que me dio por mirar siempre debajo de la cama y también dentro del armario antes de acostarme.、Mm, por si había alguien ahí que no tenía que estar. ¡Hucia! <risa> Los 40 Classic. La fórmula original con Guillem Caballé. Los 40 Classic. Buenas noches. En el sorteo del Euro Jackpot de ayer. La combinación ganadora ha sido 19, 20, 41, 43, 46 y los soles 5 y 7. Ahora, con el e u r o j a c k p o t de la ONCE, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Recuerda que este domingo 3 de mayo se celebra el sorteo extra Día de la Madre de la o n con e c un premio de 17 millones de euros. ONCE. Bien jugado. Emocionada que, aunque estamos escuchando a Aerosmith, pues yo en mi cabeza tengo al último de la fila. Sabes que han abierto su gira de reunión 30 años después, este fin de semana en Málaga. Tuve la suerte de poder ir a verles. Lo puedes ver en imágenes, siguiéndonos en Instagram, los 40 Classic. Y te cuento esto porque Manolo García anudó un fular estampado muy bonito que llevaba al pie de micro, pues así con aires de rock clásico, ¿sabes? Al estilo Steven Tyler. ¿Y qué tal? Hay más para ti después de Guillén Caballé, rodeados de amigos, ahora con Lady Gaga. Bienvenidos. Los 40 Classic. La fórmula original con Mónica Ordóñez. Los 40 Classic. De clase